La verdad que sí, muy, muy contento por, por este nuevo año. La, la iniciativa e f e c t o secundario ha tenido bueno, bastante cabida entre el alumnado y, y este año redoblamos la apuesta、eh, abriendo otra, otra sede del taller que va a ser, como, como vos estabas mencionando, la, la Escuela 24. ¿no? Seguimos. Con el taller en la escuela número uno, que, que ha sido la escuela pivote y el, el, el espacio de, de inicio del programa Efecto Secundario TV,、uh -huh. bajo la coordinación de, del profesor Alberto p e s Camelo. Y este, este año, a partir del sábado 13, en, en la escuela 24, estamos con, con el taller de cine、eh, para. Seguir incluyendo chicos、eh, de la zona, de las escuelas secundarias de, de, de Soliver, de Frino, de, de La Paz, que quieran participar del taller y que, que, que hasta el momento no lo han hecho, o, o, bueno, o que sigan participando chicos ya de la 24 que vienen participando y que, que, que, bueno, que sean parte en, en su escuela. Javi, han hecho dos temporadas ya, ¿no? El año pasado fue la segunda,、eh, tuvieron una primera temporada, creo que de ocho programas. ¿El año pasado cuántos hicieron? Y el año pasado, no tengo la cifra concreta, pero fueron alrededor de, de 18, entre 18 y 20, 20 programas. La, la primera temporada, como decías, sí, fueron alrededor de ocho. Y, y en la segunda redoblamos los, los esfuerzos. Obviamente, contamos con, con recursos humanos、eh, bueno, increíbles. ¿no? Los chicos se apropiaron del espacio, llegaron en, en cantidad y con muchas ganas de hacer. Así que, que, bueno, el resultado fue todo un año de trabajo que dio como consecuencia cerca de 20 programas. Para quien no conoce, les contamos, Efecto Secundario es un programa televisivo de una hora semanal. Va a los sábados、eh, por Teleret, un acuerdo que hicieron desde las escuelas con la señal Teleret del cable. Y está producido, guionado y llevado adelante por jóvenes estudiantes secundarios de toda la región, por eso el nombre de Efecto Secundario. Y、eh, bueno, este año sería ya la tercera temporada que e s t r en a a l aire. ¿El año pasado cuántas escuelas participaron, Javi? Y el año pasado teníamos.、Eh... Eh, teníamos chicos de la escuela 24, también chicos y chicas de la 20, la media 1, el c o l e g instituto o el i Bucetich, el colegio Rosario Vera Peñalosa. También había、eh, chicas que participaban de, del instituto José de Paz y había n chicos que también participaron de la, de la técnica 2. Y、eh, también la última parte del año.、Oh, Incluimos chicos que, que vinieron desde、eh, la técnica de Muñiz, no No, no, no recuerdo, es decir,、sí. que no tengo la, la cifra exacta, pero más o menos ahí te voy contando de dónde、claro. provienen los, los, los alumnos, las、uh -huh. alumnas del, del taller. Casi una docena de escuelas.、Eh, ¿La técnica 2 es la de Derqui?、Eh, no, no, no, estoy, estoy hablando de, de la de José s p a r Sí, la, ma eh, la mayoría de las escuelas que participan en el programa son de José Cepas. Son de José Cepas,、uh -huh. igual así todo.、Eh, tenemos contactos con otras escuelas de otros municipios que, que, que están creando, están produciendo、eh, bajo el formato audiovisual, claramente, que,、uh -huh. que suman、eh, eso que, que generan para, para recopilar y. Y ensamblarlo al programa, es decir,、uh -huh. que tenemos de alguna manera contacto con otras escuelas, aunque los chicos no vienen al, al taller, pero hay un intercambio de, de ideas y, de, obviamente, de, de productos.、Uh -huh. Entonces,、eh, está el caso de Luigi p i r a n d e r o por ejemplo,、uh -huh. también, que, que, que es una escuela que, que, que le presta atención a la, a la cuestión y que, que ha incorporado algunos productos al. Al canal.、Uh -huh. ¿El programa estaría al aire este año? ¿Ya tienen fecha aproximada? Una especulación. No, no, no tenemos fecha estimada.、Uh -huh. Seguramente luego comunicaremos c u a n d o es, pero, pero primero mañana arrancamos con el taller en la media 1. La próxima semana en la, en la 24, ya seguramente nos. Los chicos se les van a poner a, a, a producir lo, los nuevos materiales de este año y, y arreglaremos con t e l e r e d cuando va a ser justamente el inicio de, de la nueva temporada. Bien. Hay, hay muchas cosas en el tintero que han quedado desde, desde, desde el año pasado y, y bueno, muchas ideas que ya, ya estuvieron probando, ya estuvieron pensando los chicos en unas reuniones,、eh, bueno, anteriores al inicio del a ñ o Si、sí, están escuchando en este momento a un profe, alguna docente de una escuela secundaria o algún grupo, un centro de estudiantes que quiere sumarse a la propuesta de efecto secundario, ¿cómo se comunica n con ustedes?、Eh, están está las posibilidades de, de sumarse a las redes sociales. El, el, hay una página de Facebook、uh -huh. eh, que, es, eh, que se la puede buscar como efecto secundario TV.、Uh -huh. bueno, Creo que si, si no es inconveniente se van a se van a poder sumar. Y además,、eh, a ver, justo estoy con un alumno que me apunta a las cuestiones de, de publicidad. Mira, ¿tienes productor, Javi? En Instagram, sí, sí, ¿no? Y aparte, esto de ser analógico en penitente tiene sus mm. consecuencias. Mm -hmm. pero. pero bueno, vamos, vamos mejorando. Nos mejoran. Bien. El. el Instagram del programa es、eh, Efectos Secundarios TV, lo mismo,、sí. también ahí pueden, pueden comunicarse con los operadores de, de la Matrix, les digo yo, ¿no? los, los chicos que se, se encargan de la, de la difusión o, o están atentos A las redes sociales, los puntos de, de, de encuentro, de comunicación,、justamente. Bien, bien, bueno, así que ahí están la, las redes que la manejan además los propios pies y pibas. Están íntegramente abocados, dedicados a, a esa actividad. n o como, Hay、eh, Dentro del taller, ya、eh, más o menos vamos, vamos, los chicos van encontrando bueno, lugares donde se, sientan, donde se sienten más cómodos. ¿no? Generalmente, los, los que están abocados a las cuestiones técnicas、eh, ya siguen con ese de red. De rotero, la, los que están abocados al manejo de las redes sociales, los que están abocados al, a la iluminación, al sonido, y bueno, y, y claramente、eh, se siguen preparando la gente、eh, de edición, ¿no? que es la tarea más compleja y más claro, desafiante claro. Para, para, bueno, para este formato. Y también la más creativa, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? Y, y bueno, se van nutriendo también de. De, de, de las visiones que, que, que aportan todos, ¿no? uh -huh. porque al, al estar、eh, conviviendo prácticamente durante varias horas a la semana, porque lo que hacemos en el taller generalmente es、eh, los, los profes que la tienen clara con, con, con las cuestiones técnicas, de dar una mano para el conocimiento general, pero、uh -huh. después los chicos hacen、claro. sobre la marcha, n o、uh -huh. o sea, con, con, con la práctica. Y, y lo que queda para hacer fuera del taller se, se, se acuerdan días y, y también se sigue trabajando. n o、mm. El taller es más que nada una excusa para, para juntarnos, para pensar, para grabar algunas cosas, pero el, el, el trabajo duro se sigue en la semana.、Mm. Porque, porque, bueno, claramente es algo que, que, que demanda mucho tiempo, que da mucha gratificación. que Que, que los chicos, la, las chicas lo, lo, bueno, lo han apropiado porque, porque están, están todo el tiempo, ¿no? no incluso no, nos exigen, nos siguen demandando, ¿no? Mayor,、eh, mayor presencia y, bueno, y eso da un oxígeno tremendo al, al grupo y a, y a esta iniciativa, la iniciativa, ¿no? Cosas que se construyen con los pibes y las pibas en las escuelas públicas aquí en nuestra región. La escuela secundaria 1 arranca este sábado el taller de cine en la escuela. En la secundaria 24 arranca el próximo sábado, los sábados de 10 a 12 más o menos, ese l horario, ¿no? De 9 a 12 del mediodía. De 9 a 12. De 9 de la mañana a 12 del mediodía.